Mujeres con Historia El pasado jueves fallecía a los 98 años de edad Alicia Alonso, considerada una de las bailarinas más grandes de todos los tiempos Casi llega al centenario Y aunque la ceguera terminó apartándola de los escenarios Quiso seguir bailando hasta el final de sus días Dando clase en el ballet nacional de Cuba Su templo durante más de medio siglo ¿Qué necesitan para hacer el ballet nacional de Cuba? Para hacer una escuela como es, que como ustedes quieren. Y entonces ya, ahí empezamos a hacerlo en firme lo que es la escuela de ballet hoy en día, lo que es la compañía hoy en día, todo, todo, todo, todo, todo, todo. Tú no, toda toda, toda, toda, toda, absolutamente toda la ayuda del Estado para hacer, y la seguimos teniendo, para seguir teniendo la compañía, la escuela, el movimiento de ballet en Cuba. de mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los gimnales al Alicia dejó su carrera aparcada en lo más alto, cuando su arte era reconocido en todo el mundo y los norteamericanos se rendían a sus pies. Ella lo dejó todo cuando triunfó la revolución en Cuba... ...y Fidel la llamó para que se hiciera cargo del ballet Alicia Alonso... ...que terminó convirtiéndose en el ballet nacional de Cuba. Alicia había salido de su tierra natal en 1937... ...siendo muy jovencita junto a su marido Fernando Alonso... ...con el que había contraído matrimonio a la edad de 15 años... El nombre completo de Alicia era Alicia Ernestina de la Caridad del Cobre Martínez de y había nacido en La Habana en 1920, aunque sus padres eran españoles, veterinario él y modistilla ella. Desde muy niña, Alicia se sintió fascinada por el baile y por las castañuelas. La primera clase de baile que tomó Alicia en su vida fue de baile español, porque Alicia siendo muy pequeñita... Fue con su padre que era un, un científico, un médico veterinario que se había ido a Jerez de la Frontera y su abuelo español que estaba en Cuba, que era un santanderino, que estaba aquí desde su adolescencia le dijo, no, si ustedes mis nietos van a, a España cuando vengan, el regalo que quiero que me traigan es las danzas españolas Ella es flamenca, con su traje de lunares, sus castañuelas siempre en la mano Me encantaron Y como todas las cosas yo los cojo con mucha.. Yo no me quitaba las castañolas de las manos. Y, y yo me ponía metas, a ver si yo podía comer con las castañolas de las manos. Era imposible. Y después aprendí con el a bailar en punta, cuando me regalaron mi primera zapatilla de punta, me la ponía me levantaba por la vez ponía a su zapatilla en punta iba a abrir la puerta o a cualquier lugar yo iba en punta mi padre le dijo a mi madre es que esta niña jamás va a volver a caminar normal en España fue donde Alicia comenzó su vocación y cuando volvió a Cuba su abuelo Satanderino fue feliz viendo cómo bailaba su niña pequeña porque Alicia fue la menor de cuatro hermanos dos chicos y una chica Yo empecé de chiquita el ballet. Después vine aquí a España, con, con mi familia, a España, y aprendí el baile español, la castañuela de Sevillana, la malagueña, hasta el fandeguillo, hasta el castagordón, pum, pum, el a su marido, del que tomó el apellido Alonso cuando llegaron a Norteamérica, trabajó en el American Ballet Theatre, donde además de recibir clase, trabajaba en musicales, cantando y bailando para ganarse la vida. Se instalaron en la ciudad de Nueva York y los maestros Anatole Bilsal y Ludmila Schloyer perfeccionaron y limaron su estilo. Pero Alicia comenzó a tener problemas con la vista en plena adolescencia. Problemas que se agravaron en un accidente de tráfico que le provocó el desprendimiento parcial de la retina de uno de sus ojos. Imaginaros a una bailarina que se tiene que mover por el escenario y que carece de visión periférica. Pues eso era lo que le pasaba a Alicia. Ella tuvo que buscarse sus trucos, tuvo que buscarse sus mañas y también la complicidad de sus compañeros para poder bailar sin que los espectadores lo notaran. Como ella misma afirmó, tuvo que aprender a bailar con el cerebro en vez de bailar con los ojos. Alicia, además de mucho talento, tuvo lo que llaman Baraka. Tuvo suerte, porque en 1943 le llegaría la oportunidad de su vida. Le llegaría la oportunidad de interpretar Giselle, el papel que la encombraría el estrellato. Y fue por pura carambola. Alicia marcova la primera bailarina del American Ballet Theater, pues se enfermó justo antes de cenar Giselle la compañía sabía que Alonso se conocía el papel de Giselle a la perfección y decidieron darle la oportunidad antes que tener que suspender la función lo que ocurrió aquel 2 de noviembre de 1943 en el escenario fue épico Alicia Alonso desapareció y se mimetizó totalmente con la Giselle de la obra en ese día además de la Alicia primera bailarina nació la actriz faceta desconocida hasta ese momento por el gran público sus gestos, sus miradas su baile con todo con todo transmitía a la auténtica Giselle de la obra Alicia Alonso no solo es una gran intérprete desde el punto de vista técnico de dominio de la técnica, sino que es una gran actriz, porque ella es una bailarina actriz no interpretaba a Giselle Alicia Alonso era Giselle misma Arnold Haskell dijo que, era, que cuando vio ...bailar Alicia Alonso cuando vio su versión de Giselle... ...dijo, es que la escuela cubana... ...ha sido el milagro de la danza... ...de la década de los años 60... ...es decir, ella cambió todos los patrones... ...todos los esquemas, desde el punto de vista coreográfico... ...de los grandes clásicos. La crítica fue unánime valorando el baile... ...que había realizado Alicia Alonso... ...y desde ese mismo momento comenzó la leyenda de la bailarina cubana aunque todavía tendría que esperar un tiempo para coger la titularidad definitiva después volvería a tener suerte cuando Nora Cain también enfermó y la sustituyó en 1948 para protagonizar Fall River Legend Desde 1955 al 59 fue invitada a bailar con los consagrados ballet rusos de Montecarlo y se convirtió en la primera americana en bailar en el ballet Bolsoy de Moscú. Aquella niña de 9 años que jugaba con sus zapatillas de punta y no se las quitaba en ningún momento, había logrado el hito de bailar en el mismísimo Bolsoy de Moscú. Pero el sueño parecía que iba a tener fin, los problemas de la vista se acuciaron y los dos ojos estaban a punto de tener la retina desprendida. El médico se lo dijo claramente, debe elegir si continúa bailando, porque si lo hace, se quedará ciega. Pero ella no podía vivir sin bailar y decidió seguir con la danza. Para paliar sus problemas de visión contaba con la complicidad de sus compañeros masculinos. Con ellos ensayaba los lugares exactos donde debían recogerla después de cada giro, después de cada salto, después de cada vuelta. Y también pidió ayuda a los electricistas para que señalaran con focos más potentes los límites del escenario. Así ella podía verlos sin ningún problema. Bailaba y veía sombras, es decir, siluetas. No definía muchas veces las caras ni quién estaba, pero ella seguía bailando. Curioso destino que aún me separa, curioso destino que aún me separa de mi tierra dorada que no veo desde niña, mi tierra dorada. Entonces, llegó Fidel Castro con su proposición, volver a su tierra, volver a Cuba para enseñar todo lo que había aprendido, crear su propio baile. El ballet Alicia Alonso, y no solo pensó dos veces. Algo de lo que más me gusta a mí, en mi vida ahora, hoy en día, en estos momentos, es poder transmitirle a todos los bailarines todo lo que aprendí aprendido y todo lo que sé. en eso consagró el resto de su vida en formar a miles de bailarines tanto cubanos como de fuera si se quedaba en Cuba iba a ser iba a pagar las consecuencias de la ley de embargo en ese momento que se aplicaba como sanciones a Cuba por la confiscación de los bienes norteamericanos y si Eh, se regresaba a Estados Unidos pues allí tendría gloria reconocimiento, dinero posición social, todas esas cosas que realmente anhela siempre una estrella, es decir, que no es solamente que te admiren por tu arte sino también todo ese, digamos glamour que podía rodear una estrella en, en un país como Estados Unidos en aquella época imagen del amor que me ofreciste Aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel, ayer encontré la flor que tú me diste. Alicia renunció a todo por un sueño, transmitir y crear sus propias coreografías, crear un ballet cubano que fuera internacional, capaz de realizar giras mundiales. Tenía una marca, tu firma junto al club. Puso poco a poco... ...aquellos bailarines que fue formando... ...se convirtieron en primeras figuras... ...del ballet en el extranjero... ...la firma de Alicia, su sello... ...se notaba en la formación de aquellos bailarines... ...y los premios internacionales... ...comenzaron a llegar... ...el Premio Nacional de Danza... ...en 1998... ...Doctora Honoris Causa... ...por la Universidad Politécnica de Valencia... y la Universidad de Guadalajara... ...Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes en España... Medalla Picasso por parte de la UNESCO y en 2010, cuando se celebraba el 90 aniversario de su nacimiento, se celebró también el año de Alicia en distintas partes del mundo. Aroma de perdón, año nuestro ser. Incluso el Teatro Bolsoy organizó la gala Viva Alicia con el mismo motivo, el 90 aniversario. Alicia supo trascender y crear su propio estilo... ...dejando un legado incuestionable... ...que todos los bailarines y las personas... ...que valoran el arte... ...no pueden más que agradecer y aplaudir. La Escuela Cubana de Ballet... ...por su implantación a nivel nacional... ...regional e internacional... ...es una aportación inestimable... ...al patrimonio cultural de la humanidad... ...por lo tanto Alicia Alonso trasciende... Eh, se trasciende a sí misma porque ha dejado un legado que forma parte del patrimonio intangible de la humanidad Más de 134 representaciones su figura de 1,59 de altura y sus 50 kilos de peso se agigantaban en el escenario casi flotaba con total facilidad y sutilidad moviéndose por él Alicia encontró en el baile su vocación encontró lo que realmente le hacía feliz he tenido ese honor, esa dicha ese placer de conocer tanto personajes, Picasso presidentes artistas los reyes pero todavía me, me quedan mucho por conocer y nuevos que voy conociendo los audios que habéis escuchado pertenecen al reportaje imprescindible Salicia Alonso para que Giselle no muera Y la crónica del diario El País, muere Alicia Alonso, última diva del ballet clásico. ¡Qué alegría, sí señor! Aquí con toda mi gente.